Es que en realidad eh, ante la imagen y, y la inversión y todos los demás, vamos a pagar por inflación, venimos teniendo una inflación muy pero muy alta desde el último trimestre del año pasado a la fecha con valores altísimos, entonces esto hace que la gente diga qué suerte nos van a pagar por inflación y no vamos a perder, pero en realidad... Uh, ya vienen perdiendo ya vienen teniendo con un arrastre ya desde el 2017 eh, 2019 este, con una pérdida del 20% y después bueno Si bien algo se recuperó, no se recuperó la totalidad, porque recordemos que en marzo de 2020 este, estaba suspendida la fórmula y, y, y hubo, si bien a la, al haber mínimos se le dio el, el aumento eh, que correspondía por la fórmula, eh, al resto de las jubilaciones por encima de la mínima se dio un porcentaje menor, eso generó también juicios, ¿no? Este, después hubo una equidad en, en los aumentos, una pequeña recuperación, pero nunca recuperaron lo perdido. Hoy tenemos una pérdida muchísimo mayor por esto que bien decía, terminamos con un 25% en diciembre, un 20,6 en en en enero, un 13 y pico en febrero y no sabemos lo que es de marzo, más allá que el ministro de Economía dice que en realidad la verdadera inflación es de un dígito, pero en la realidad no lo vemos cuando vamos a comprar este Las cosas siguen siendo igual o más caras, y los productos que venden este, con promociones son productos que están al vencimiento. Entonces, la promoción de los productos, los precios relativos, es los precios relativos para los productos con vencimiento a dos días, a quince días o a un mes. Eh, el resto sigue estando igual o más caro. Eh, esa es la realidad. La, la primera impresión es que bienvenido sea por la inflación, pero en realidad, por el correr de los meses, pensemos, eh, si de acá al 2025, 2026, la inflación realmente sea de un 2, de un 3, de un 5%, el aumento que va a recibir el jubilado va a ser de ese porcentaje, no va a ser de la variación de las remuneraciones y la recaudación que hay. Igual la recaudación está cayendo, va a caer, uh -huh. porque... Por la recesión. ...que aportes previsionales, con la cantidad de despidos que hay, este, con cierres de pymes, con cierre o con suspensión de tareas de grandes empresas, Toyota ayer mismo anunciaba el cierre creo que por un mes, de la planta, cuando el año pasado la, la planta automotriz este, eh, tuvo superávit, hubo mucha producción y demás... Eh, sinceramente todo esto recae en, en la pérdida de impuestos, en la pérdida de recaudaciones de aportes previsionales, este, y lo cierto es que van a justificar el hecho de que el sistema está quebrado y hay que ir a un sistema de privatización. Todo tiene que ver con todo. El fondo de la cuestión es ese. Claro, exactamente. Hay que ir a un sistema que aquellos que pelamos, pelamos canas, aunque uno se las tiña, uh -huh. este, recuerda lo que fue el tema de las AFJP entre el 94 y el 2008, donde este, se le mintió a la gente que, que eligió las AFJP, donde le llegaban los resúmenes que decían que tenían mil pesos ahorrado y eran cuota aparte, no era plata, y cuando... Eh, este, desaparecieron las AFJP y les llegó el verdadero resumen en lugar de tener trescientos mil tenían 100 mil pesos y ahí se dieron cuenta de la gran estafa no donde no cumplieron con el contrato el convenio de que iban a cobrar estos retiros en dólares porque salimos de la convertibilidad y se lo pesificaron también a la gente que había firmado el contrato en dólares entonces este fue una gran estafa y queremos volver a caer o sea Ya la vimos la película, los jóvenes no vieron esa película, pero es como que la quieren volver a ver. Uno lo, lo entiende a lo que estás eh, contando, incluso viene muy bien para poner blanco sobre negro y no solamente quedarnos con la foto, sino intentar ver la película e incluso con el final o con el objetivo de final, de guión que sí. se está escribiendo. Ahora bien, también hay una situación... En momentos como este, aflora, crece, lamentablemente se impone el individualismo. Entonces, eh, aquel que está del otro lado, que justamente jubilado, pensionado, y empieza, viste, a andar un poco a los codazos y a cuidar y mirar la mía. ¿En qué sentido? Bueno, sí, está bien, irá para esto, se volverán la SFJP, eh, perdón la expresión, ¿no? Que se entienda lo que quiero decir. Pero, ¿y qué, qué, sé yo? ¿Qué me importa? Ya, ya no sé, no sé si voy a estar vivo, si eso pasa, pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo viene esto? ¿Qué va a pasar con mi eh, con mi jubilación, con mi pensión? Porque con esto que. Y esto me consta porque lo, me tocó vivirlo. El otro día se lo contaba alguien al aire: de ir a una farmacia y que de cinco medicamentos casi que tire la moneda hacia arriba a un jubilado y elija tres. Y eligió tres porque sí. porque eligió tres al boleo, como puedo elegir yo, que no tengo la menor idea, porque no podía pagar los cinco, porque eran 14 o 12, no me acuerdo el monto, y tenía 10. Y dijo: ¿y qué me alcanza con 10? Y estaban haciendo cuentas a ver cuál llegaba a conectar de los cinco, tenía que llegar a 10, y, y estaban haciendo cuentas. Bueno. Esta es la situación que se está viviendo definitivamente. Por ende, ¿qué indica el hoy eh, en relación a esto? Eh, lo que anuncia el gobierno, difícil plantearlo en este sentido, pero que lo puedas explicar vos, ¿es una buena noticia o no? Mirá, Enzo, lejos está de ser una buena noticia. No, en realidad este es una noticia preocupante, por eso digo, hoy por hoy quien lo vea dice, uy, qué bueno, me van a dar la, los aumentos por la inflación y bienvenido sea porque no me alcanza. Pero convengamos que este a partir del mes de julio, cuando entre en vigencia la nueva fórmula, veremos cuál es la inflación. Eh, julio van a tomar la inflación de mayo, Sí, uh -huh. este y así sucesivamente eh, y, y por eso dije al principio si logramos de que la inflación eh, o logre el gobierno que la inflación realmente baje, aunque las, los alimentos y, y, y los servicios siguen aumentando y nunca van a recuperar el poder adquisitivo. Lo, para mí una fórmula buena sería eh, en base a, a la recaudación, variación de salario y una cláusula gatillo este por inflación. Pero también es preocupante la situación general, porque como bien decís, este, si vuelven las AFJP, que es lo que planteó el presidente, eh, la gente que elija irse a un sistema privado, esa plata deja de ir al sistema de seguridad social. sí. Uh -huh. Si cambia el sistema laboral, como lo plantean en la ley ómnibus, Este, donde algunas cosas entiendo que las tienen que cambiar, modernizar, ayornar y sentarse con los sindicatos, empresarios y gobierno, pero hay un tema donde este, permite a, a las empresas poder este, contratar a través de la modalidad del monotributo, ya legalizar lo que hoy están haciendo igual, ¿sí? pero legalizarlo. Imaginemos que el monotributo es muy poco lo que aportan al sistema de seguridad social porque la gran mayoría va a ganancia, entonces cada vez menos platas dentro del sistema de seguridad y como tenemos vigente una ley de la época de Cavallo del año 95 de solidaridad previsional, que era solamente solidaria para el gobierno en ese momento de Menem, este, se va a pagar, hay uno de los artículos que dice que el Estado va a pagar a jubilaciones y pensiones en base a los recursos que tengan. Entonces, si los recursos no alcanzan, se va a pagar en base a los recursos. Este, puede que existir que en algún momento este, la, la, la, los aumentos no no se den y, y el costo de vida o den un aumento muy bajo, porque la inflación, gracias a Dios, bajó, pero... Este, el, el, el costo de vida sea caro, o sea, acá no se ganan dólares, se ganan pesos, esa es la gran verdad. Entonces, en un país como España, Estados Unidos, que, que se aumenta por inflación, pero la gente hace 5 o 6 años que paga la mercadería de la misma manera que actualmente, entonces pagan, eh, ganan en, en valor dólares, 1.500 dólares o 1.500 euros, Este, y, y, y tienen un gasto de no sé 500 euros este o 600 euros en un alquiler y el resto pero acá no acá ganan este 300 este dólares eh, supongamos algunos que tengan suerte uh -huh. no al jubilado no estamos dialogando con Mirta Tundis, es especialista en temas previsionales eh... Seguramente en tus vínculos sociales, el ir a la despensa, a la verdulería, al supermercado, a tomar un café, te encontrás con eh, vecinos, vecinas de, de la tercera edad. Eh, si tuviese que sintetizar cuál es la mayor preocupación en ese encuentro personal, ¿qué es lo que te transmiten? La verdad, que cómo vivir, que no tienen para comer, eso es lo triste. Y lo que vos dijiste es, o sea, los que son afiliados al PAMI tienen la suerte de tener medicamentos todavía al 100% de descuento, ¿no? O sea, de cobertura para enfermedades crónicas. Pero ya muchos medicamentos pasaron a ser del 80% en lugar del 100%. Entonces ya hay un valor que están pagando, pero igual, imagínate que la mínima... Este, este mes 205, el mes que viene obviamente doscientos 250, doscientos cincuenta, ya este tendré que sacar bien el cálculo con este aumento del 18%, por ciento. Este, imposible, con el bono de setenta mil pesos obviamente, imposible, cuando la canasta básica para ellos está en seiscientos, setecientos mil pesos, este, porque un jubilado tiene que viajar, entonces no va al médico porque no puede tomarse un colectivo. Eh, no puede tomarse mucho menos un, un remis, este, no tiene quien la lleve, deja de tomar medicación, entonces sus afecciones este, se complican porque no toman toda la medicación que tienen que tomar, eh, se alimentan mal porque obviamente no pueden comprarse un churrasquito de, de lomo o de cuadril y terminan quizás comprando un churrasquito de rosbif lleno de grasa este, o carne picada común, con mucha grasa, no pueden comprar este, un pedazo de queso por salud, like, que, que es el más saludable para la tercera edad, porque está a mil pesos el kilo, o si van y compran, compran este, 50 gramos, ¿me explico? Esa es la realidad del jubilado, y ver que te va a comprar un tomatito, que te compra una papa, ¿sí? que te compra una manzanita, este, es triste, no nos podemos alimentar, o te dicen eh, si como a, al mediodía, no como a la noche. Y ya no, antes decían un mate cocido con pan, y hoy la yerba está carísima, ya no es más este algo barato que puedan alimentarse. Es muy triste, y por ahí te dicen ya bajé tres kilos. No, es triste. Uh -huh. eh, vos dijiste para, también me parece importante cuando se plantean situaciones así, eh, dejar un halo de... no sé si la palabra es esperanza, pero una posibilidad de salida. Y en un momento lo tiraste como muy a la pasada, pero me gustaría, si se puede, por supuesto, teniendo en cuenta los tiempos de radio, ¿no? pero profundizar un poco en cuál puede ser una buena alternativa para definir eh, los saberes de jubilaciones y pensiones. Y diste tres puntos. Bueno, bueno sería recomponer todo el haber jubilatorio, lo ideal. Todo lo que se perdió este, en el 2020, cuando suspendieron la fórmula y los saberes eh, superiores a los saberes mínimos recibieron menos aumento. Entonces, hay que recomponer eh, esos saberes, ¿sí? sí o sí habría que recomponerlos. Posteriormente, recomponer la pérdida del poder adquisitivo que han tenido desde el 2019 a la fecha todos los jubilados. Y este, establecer una fórmula que tenga que ver con la, las remuneraciones, porque los fallos judiciales, las sentencias por reajuste, no hablan de aplicar este eh, un, un reajuste por inflación, dice de aplicar un reajuste por, por los salarios, no por la inflación. Entonces... Sería bueno tomar en cuenta la variación de salarios, recaudación y una cláusula gatillos de inflación. Eso sería bueno, pero también controlar la inflación, porque si no, ninguna fórmula. No hay fórmula ideal, no existe la fórmula ideal con inflación alta. Y no existe eh, un haber este, digno, históricamente los jubilados reclaman desde el año 80 por reajuste de haberes porque nunca les alcanza, porque el costo de vida en Argentina es muy caro y, y es... algo que no se entiende, un país donde vos sembrás, donde tirás una semilla y crece una planta, donde tenés carne, donde tenés eh, minerales, donde tenés este, obviamente el gas, este, donde tenés petróleo, eh, donde estés pagando la nafta eh, tan cara como en el país que no tiene petróleo, como en Uruguay que no tienen petróleo. La verdad que no, no podés entender que... que que tengas que liberar los precios al punto de que el argentino que tiene en Argentina, que tenemos todos los recursos, tengamos que pagar el valor de los alimentos y de los servicios y demás al valor extranjero cuando no cobramos a esos valores. Ojalá podamos ser conscientes que fundamentalmente eh, tomemos en cuenta que eh, el jubilado no es un gasto, que la seguridad social no es un gasto, es una inversión. todo jubilado que tiene una mejora en sus saberes, automáticamente lo vuelca al mercado interno. Seguramente que si tiene un, un sueldo lindo, importante, un aumento importante, o este un aumento que digan, bueno, vamos a, a, a recomponer todos los saberes, vamos a dar por inflación, pero también bajamos el valor de la mercadería y no liberamos los precios para que el, el empresario haga lo que quiera. Y sí, bueno... Eh, eh, insisto, en España dan aumento por inflación, pero los alimentos pasan 4, 5, 6, 10 años y están en el mismo valor. Acá no, acá todos los días aumenta. Vos, la última, formaste parte justamente activamente en el campo laboral respecto a, a tu especialidad en temas previsionales al momento de que se llevó adelante aquel famoso programa de jubilaciones que implementó, si mal no recuerdo, después se mantuvo, corregime en todo caso, el gobierno del expresidente Néstor Kirchner, creo que fueron algo así como cuatro millones de nuevos jubilados y jubiladas. Y eh, el, el otro día, hora más, hora menos, ayer, antes de ayer, eh, quien se expresó al respecto y sorprendió justamente por sus declaraciones fue el vocero presidencial Manuel Adorni, criticando justamente aquel eh, programa. ¿Qué tenés para decir al respecto? Sin ánimo de va Sigo siendo, en la gestión de, ah, sigo siendo, este, en la gestión de, de Néstor Kirchner. Uh -huh. Sí, a través de los medios, fomenté que era una buena oportunidad de reconocer en, en muchas personas que lamentablemente se habían quedado sin trabajo, que tenían aportes previsionales pero no, no podían completar los treinta años. Y un reconocimiento obviamente a algo que nunca se le reconoce a la mujer que trabaja. que no tenía la posibilidad de salir a trabajar, que, que, que trabajaba es un trabajo que no se le reconoce y que, bueno, se le daba la oportunidad de reconocer esos aportes. Y en, en todos los eh, países del mundo, obviamente, existen pensiones a las vejez, que llegada a determinada edad, si no aportaron, se le da ese beneficio. Bueno, hoy tenemos la PUAM. Este, pero había mucha gente que tenía a, aportes previsionales de hecho que el promedio es de entre once y doce años de aportes porque tenía gente que tenía quince, veinte, diez años de aporte y no no podía completar los treinta y, y, y si el empleador lo tomaba decía yo te tengo que pagar los aportes no te pago te pago en negro uh -huh. entonces era o, o aceptar ese trabajo en negro O, o este pelear por por algo que no le iban a dar este uno no puede eh, poner a enfrentar a pobres contra pobres sí entiendo que hay que reconocer el trabajo. Eh, o los aportes de aquellos jubilados que se levantaban a las 3 de la mañana para ir a trabajar, que no podían ir al colegio de sus hijos y reconocer eh, eh, esa, esas diferencias, las posibilidades de uno y las posibilidades de otro. No podemos ponernos enfrentarnos el pobre contra el pobre. Si un jubilado cobra dignamente, eso no lo va a mirar. Lo que pasa es que establecer que el jubilado tenga que vivir Con los setenta mil pesos que dan de bonos doscientos cinco mil pesos cuando no les alcanza para vivir este realmente eh, es aberrante y y decir que desequilibra el sistema bueno en realidad reconozcamos que hay un fondo de garantía de sustentabilidad que este ministro de economía se abusó en la gestión de Cambiemos, porque eh, a través de Blackier, que estaba al frente de, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, utilizó este, esa relación para hacer que vendan acciones importantísimas del Fondo de Garantía para comprarlas él y, y, y cotizarlas eh, triplicando el valor este, o quintuplicando el valor eh, después que las había comprado. Entonces... Eh, o utilizar el fondo de garantía para no darle más créditos a los jubilados porque total se van a morir este, y, y utilizarlo para poder pagar este, los intereses del fondo monetario internacional entonces esa es la realidad de, de nuestros jubilados esa es la realidad del sistema de seguridad social